En una situación muy complicada, muy adversa. La sustitución del coronel、eh, Pérez de los Cobos es un proceso normal de sustitución. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto. Nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos el informe. Sabe lo que tiene que hacer, se le ve muy, muy concentrado. El informe que no tengo conocimiento del mismo. No hacemos injerencia alguna. Eres así de bueno, te quieren en todo el mundo. Pues claro que tiene que dimitir, señor ministro. No puede estar ni un minuto más al frente del ministerio. Nos ha mentido. Lo que estamos viendo supera todas las expectativas. No voy a dimitir porque no he cometido ninguna ilegalidad. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos toca remontar. ¡Vamos! ¡You're fired!